4. La radio de Elche La Glorieta con Rosmari Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos 20 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 22 de octubre. La semana la vamos a cerrar con una buena noticia, con buenas noticias... ...sobre todo para el sector del calzado y sus componentes. Primero, porque la Feria Internacional Futur Moda ha cerrado sus puertas... ...con un balance positivo en cuanto al número de visitantes... ...y habrá que esperar unos días para comprobar si esas visitas se traducen en trabajo... ...para nuestras empresas... ...de momento hay satisfacción... ...en el sector de los componentes... ...según señalaba ayer... ...el presidente de Futurmoda... ...José Antonio Ibarra. Y bueno, este es el principio... ...posiblemente de un nuevo relanzamiento... ...de lo que es la feria Futurmoda... ...para, si no pasa nada... ...en la próxima feria de marzo... ...volver a estar... Eh, ...posiblemente, perfectamente... ...en los datos que teníamos... ...en el 2019... Por lo tanto, repito, estamos muy satisfechos, el equipo ha funcionado fenomenal en general, la gente se ha comportado, ha venido toda la gente que esperábamos y más, y sí que hemos cubierto las perspectivas que teníamos. Y por otro lado, también el sector respira con más tranquilidad tras el anuncio de la administración Biden de no aplicar los aranceles a las exportaciones de Estados Unidos al llegar a un acuerdo con la aplicación de la tasa Google. El diputado socialista, el ilicitano Alejandro Soler, destacaba ayer por la tarde las negociaciones de su gobierno para lograr evitar estos aranceles que iban a suponer un grave perjuicio para la industria del calzado. De hecho... ...ya lo estaba eh, suponiendo ese grave perjuicio... ...porque la industria del calzado... ...muchos de los empresarios zapateros... ...habían sufrido cancelaciones de pedidos... ...por esta amenaza de aranceles. Eh, después de estas negociaciones... ...se va a poder seguir aplicando... ...en los próximos años la tasa Google... ...sin que se produzca eh, por contrapartida... ...una imposición de aranceles... ...por parte de Estados Unidos a estos productos... Esta amenaza venía lastrando eh, el encargo, la producción y, por tanto, la fabricación... ...para posteriormente eh, poder exportar calzado a, nuestro, a uno de nuestros principales países de exportación... ...que es Estados Unidos, y la amenaza eh, podía hacer que muchas personas perdieran el trabajo... ...por eh, la pérdida del encargo de estas exportaciones. Definitivamente, fruto del intenso trabajo que se ha producido... La Federación de Calzado ha estado ahí, eh, en múltiples reuniones con los diputados, con los distintos responsables del Gobierno, de la Embajada, exigiendo la anulación de estos aranceles. Finalmente, se ha logrado el anuncio definitivo de que estos aranceles no van a ser aplicados y, por tanto, ya hay luz verde para que se sigan eh, contratando eh, los pedidos de exportaciones y, por tanto, haciendo las órdenes oportunas de producción y que los empleos de nuestras fábricas, cuyos productos iban a, destinados a la exportación a Estados Unidos, no se habían afectados. Una gran noticia. ...para el empleo, una gran noticia... Pues, sí. ...para Calzado en nuestra tierra... ...es una gran noticia, así despedimos esta semana... ...y también, saben ustedes... ...que durante estos días... ...pues nos encontramos en la antesala... ...de las representaciones del Misteri... ...con la instalación de los mosaicos de Sisto Marco... ...ante la puerta principal de Santa María... ...que ya han terminado estos trabajos... ...se ha retirado el vallado... ...y a primera hora de esta mañana ya se estaba limpiando la zona... ...también, hoy se presenta la revista Festa de Elche... ...y ayer por la tarde, en el Salón de Pleno... ...tuvo lugar la presentación del facsímil... ...que se entregará este año a los invitados de la cesta... ...se trata de la reproducción de un romance antiguo... ...conservado por Pedro Ibarra... ...que relata el accidente que tuvo lugar en 1840... ...en el momento de la coronación... ...cuando se vino abajo la tribuna municipal... ...la tribuna de las autoridades... ...un romance de gran valor histórico... ...que indica la protección que la madre de Déu ofrece a su pueblo... ...y además contiene... Un dibujo de lo ocurrido, por lo que estamos ante la imagen más antigua que se tiene del misterio, según señaló ayer el archivero del patronato, Joan Castaño. Y una cosa también muy curiosa que te el, el, el imprés es que ve ilustrar, por un dibujo, un dibujo de carácter popular, a una pared la escena, la escena de la coronación y la tribuna que está caense por la parte de arriba. Dit gebouw is heel belangrijk in de historie van de la Festa, omdat het is testimonium l'únic testemunie is dat we hebben dat we hebben van de mysterie van de Elche de fotografie. Ja a partir van het segle XX, finals del XI, principis del XX, ja maar abans, de enige representatie die we hebben is dit gebouw. I per ultim, ik ook voor de aan de persoon die dit gebouw van deze gebouw, andere documenten van de stad, ...naturalmente el erudito historiador Perey Barra. También se presentó junto al facsímil eh, el abanico de este año... ...que recoge una ilustración del cielo del misterio... ...su autor es Daniel Cortés, artista y vicedirector... ...del Instituto Sisto Marco. Este abanico eh, tiene el mismo hilo conductor... ...que un proyecto que se hizo en mi centro... ...en el 10 Misterio de ...que titulamos Un, un selpe al Mystery que consistía en hacer una réplica del cielo del misterio de acrílico a la mitad de su tamaño. En este caso el tamaño es mucho menor, obviamente, y es una ilustración digital. El cielo... Pues... Este domingo además se llevará a cabo la prueba del ángel... ...aunque a puerta cerrada es necesario realizar este acto... ...para probar las nuevas voces de los niños... ...que deben subirse a los aparatos aéreos por primera vez... ...con ello todo estará preparado para iniciar los ensayos generales... ...el 29 de octubre después de haber estado dos veranos... ...sin poder asistir a la cesta por culpa de esta pandemia... ...los ensayos generales tendrán lugar hasta el 31 de octubre... ...y el 1 de noviembre la vespra y la cesta... ...se llevará a cabo con el público escogido mediante sorteo... ...debido a las restricciones del COVID... ...pero Teleel va a retransmitir la primera y segunda parte... ...del misterio en directo... ...para volver a acercarles como siempre hacemos... ...la esencia de nuestra festa... ...patrimonio de todo el mundo... ...patrimonio de la humanidad... Hoy hablaremos con el autor del abanico en el programa La Glorieta, con Daniel Cortés, y el lunes lo haremos con el archivero del misterio, Joan Castaño. Además, hoy en el programa, en unos minutos, hablaremos de la mujer gitana y cómo las nuevas generaciones avanzan rompiendo la barrera de la discriminación. Continuaremos con la Asociación de Vecinos del Raval y abordaremos, además, la puesta en marcha de la nueva unidad rural de la policía local, con el presidente de la plataforma, Beins Alerta, que es también nuestro hombre del tiempo. Vicente Bordonado. Así que les invitamos a que se queden con nosotros aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, si están escuchando ustedes esa emisora, Teleelch Radio Marca. Y para comenzar hemos escogido la música de Rosalén, porque acaba de recibir el Premio Nacional de Músicas Actuales por su compromiso y sensibilidad con el feminismo. Hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Pues tu roze, fue tu aroma, despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió en kijk je in de in de in in de de En los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de, de cristal. een siguió, la consiguió, y esta historia comenzó a die kerk, en die kerk, en die kerk, en die kerk, en die kerk, en die ...y no comprendes... Quiero tu signo positivo, el que invierte en conflictivo, las cosas que ni quieres. Quieres tú el quien me recuerde, quieres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que brisarte lo que siento. Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, como sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comir y comiendo. Te a besos. Y tú que no ves, que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente, es dejarte escapar, es vivir sin apostar voor la mano más potente. Son tus ojos no tu sangre los que rastrean mi cama, cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi dividad. Y no comprende que es tu risa, no tu sangre, quien contagia la alegría. La kanaal, los rincones de mi vida. kanaal, deze kanaal, deze kanaal, deze kanaal, deze kanaal, deze kanaal, Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo, las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con una enfermedad y tú no ves que quiero seguir comiendo babes y tú que no ves que quiero seguir comiendo mi a te adenso 101.4 Teleelch Radio Marca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 Let's okay. go.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 lavar, bares para vivirlos La Glorieta con Rosmar y Alonso pasan 13 minutos de las 9 de la mañana y nosotros seguimos con todo un clásico en la música de los Beatles, mi canción preferida de las que compuso Paul McCartney Hey You el manuscrito de esta canción se subastó hace un año por algo más de 900.000 dólares Hey you. Don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime. shoulder for well you know that it's a fool who plays it cool I'm making his world a little colder Na na na na Na na na na, -na, -na, -na. Hey June. Down. You have found her. Now go and get her. Remember to let, let her me. into your heart.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 Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y vamos a hablar ahora de una mujer, ama de casa, escritora y gitana. Así es Joaquina González. Gracias a sus tres hijos ha decidido romper barreras y alcanzar un sueño. Publicar las historias que inventa para ellos. Una meta que la ha alcanzado gracias al apoyo que recibe no solo de su familia, sino también de la asociación Sapitentalí. Su primer cuento infantil ya está publicado y esta misma tarde se presentará a las 7 en el Parque de La Habana, en el Barrio de los Palmerales. Pues hoy volvemos a hablar con ella para ver cómo están los ánimos en estas horas previas a su presentación. Muy buenos días, Joaquina. Buenos días, Rosemary. ¿Qué esperas en el acto de esta tarde, Joaquina? ¿Cómo, cómo se ha preparado? Pues se ha preparado con la ayuda de la Asociación Sotipentali, con la ayuda del Ayuntamiento y con mucha ilusión, la verdad. ¿Y, y, ¿Y en qué va a consistir? ¿Quién te presenta el cuento? El cuento lo, present, lo presento yo y con, con la ayuda de la Asociación Sotipentali y, bueno, y aparte con la gente implicada con la que viene. Vamos a hablar de ese cuento infantil, es el mundo del arco iris, te entrevistamos hace casi un mes precisamente para dar a conocer tu obra, en ese cuento infantil pues eh, lo que has recogido es una de las historias preferidas de tus tres, de tus tres hijos o de uno, eh, es lo, la, la historia de animales que más le gusta a, a tus hijos? Sí, de hecho es la historia favorita de los tres, porque los tres son pequeñitos y les gustan mucho los animales, y bueno, en ellos me basé. ¿Y quién te ha ayudado para publicar, editar e, e ilustrar este cuento infantil del mundo del arco iris? Pues la ayuda principal fue de mi marido, que fue quien me animó a, a lanzarlo. Y bueno, la editorial que hizo las ilustraciones, siempre siguiendo mis, mis pautas, que es Círculo Rojo, y siempre con la ayuda de ellos y con, con lo que yo tenía en mente lo hemos podido realizar. O sea que has tenido apoyo de, de tu marido. ¿Tu marido también es gitano? Eh, ¿Toda tu familia eh, es gitana? No, no, mi marido no es gitano, es payo, y, pero sí, toda mi familia es, es gitana por parte mía y por la parte de mi marido no, por la parte de mi marido es payo. Pues es importante saber, porque has dicho que el apoyo lo encontraste con tu marido, payo, pero ¿qué pasa con tu familia gitana? Eh, eso de ser mujer y publicar cuentos infantiles, ¿cómo lo lleva tu familia? Se están rompiendo barreras eh, que estereotipos negativos dentro de la comunidad o conductas machistas dentro de la comunidad gitana. Sí, de hecho sí. Mi familia, la verdad que está muy ilusionada, está muy contenta. No se esperaban eh, nada de para nada el cuento. No sabían de mi faceta de escritora y la verdad que está muy muy contenta. Y sí, eh, estamos rompiendo con las barreras de los estereotipos. Y también porque la gente se cree que estamos bajo un patriarcado que no es así. O sea, la mujer, tenemos los mismos derechos que los hombres. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo está la mujer gitana en estos momentos? Tú eres joven. ¿Cómo están las mujeres jóvenes gitanas? ¿Estáis avanzando? ¿Estáis cambiando las cosas? Sí, de hecho, sí. De hecho, hay ya muchas mujeres gitanas que son muy emprendedoras, muy inteligentes. Lo que pasa es que... La, lamentablemente el estereotipo es que la mujer se queda en casa con los niños mientras el hombre sale a trabajar, y no así para nada. Es que estamos viendo en el mundo de la cultura como también el asunto del LGTBI, por ejemplo, dentro de la comunidad gitana, cómo se lleva la homosexualidad. Bastante normalizada, la verdad, no, no es algo que nos escandalice, es algo normal. Y en cuanto a la asociación Sapitentalí, hay muchas asociaciones, ¿por qué has escogido esta? Porque es una asociación que se implica mucho en el pueblo gitano, en la ayuda a otros gitanos y no y sin ánimo de lucro. No es una asociación que esté por los beneficios, sino por la ayuda y por la integridad de nuestro pueblo y que la gente conozca más nuestro pueblo y que desaparezcan los estereotipos y el patriarcado que tienen hacia nosotros. ¿Cuál ha sido tu formación, Joaquina? El eh, dar este paso importante. Eh... ¿Es porque has conseguido formarte o porque te han ayudado y lo has, podido, has podido publicar este cuento que no será el último, sino el primero de muchos? ¿Cómo, cómo vas a encaminar esta, esta nueva meta que has conseguido o este camino que has emprendido? Pues queremos, a ver, en principio eh, empezamos poquito a poco y quiero seguir así, poquito a poco. Mi, pues a ver, yo tengo los estudios básicos, que soy graduado de la ESO, y ya está, yo escribía en mi casa, me gusta mucho escribir y esto me ayudó a, pues a que siguiese adelante. ¿Vas a continuar con tu formación? Sí, claro. Este, como has dicho, este es el primero de muchos y tengo, tenemos uno ya reservado. O sea, que este es el, el primero que ha salido a la luz, pero no será el último. O sea, vas a continuar publicando, pero ¿vas a querer ir a la universidad? Me encantaría, la verdad, me encantaría. Pero con tres niños es un poco complicado, la verdad, porque son pequeñitos. De hecho, el último tiene 17 meses es un poco complicado compaginarlo todo. Para eso se necesita ayuda. Eh, y supongo que la asociación también os, os eh, estimula a que lo hagáis. ¿Vives en el barrio de Los Palmerales o eh, por qué has escogido el parque de la Dana para presentar este cuento infantil, Joaquina? No, yo no vivo en Los Palmerales, pero sí que iba aquí mi abuela, mi tío, mis primos. Aquí tengo el. Toda la familia materna, la mayoría de mi familia materna la tengo aquí. Y Los Palmerales es un referente para mí porque yo me he criado aquí desde pequeñita. O sea, es un barrio. ¿Y cómo estás viendo su normalización? Porque precisamente esta semana, y además coincide, esta semana ha comenzado el derribo de dos de los bloques de los cuatro que se van a derribar en el, en el Carrer Gimoner y coincide con la presentación en el Parque de la Dana, ¿cómo están los ánimos entre los vecinos del barrio de los Palmerales con el derribo de, de estos bloques? La verdad que el ánimo está bastante bien, porque están desalojando a las personas y ubicándolas en otro sitio mejor, porque esos están bastante mal estropeados, y esperando a que derriben los últimos dos bloques que quedan, que en uno de ellos pide mi abuela, y estamos deseando que... ...que la desalojen para que la ubiquen en otro sitio mejor... ...que esté mucho mejor en condiciones... ...porque mi abuela ya es mayor... ...y la verdad que las condiciones de, lo, de los edificios... ...no son para nada saludables. Con lo que hay expectación... ...y consideráis que debe seguir regenerándose el barrio. Joaquina, para terminar... ...el mundo del arcoíris... ...has escogido jirafa, elefante, león y un oso panda... ...¿por qué estos animales? Porque todo esto sale de tu cabeza. Sí, bueno, la jirafa es mi animal favorito y el resto es el de, los, de mis niños. Entonces, eh, no sabía cómo incorporarlos en el cuento y, bueno, al final la historia me, mmm, me abrió el mundo para, para poder incorporarlos perfectamente. Es un libro mmm, hecho para los niños que les encanta. De hecho, mi hija se lo ya de memoria. El mundo del arco iris, ¿cómo va la distribución, su comercialización? ¿Cómo lo, habe, cómo lo vais a distribuir? Ya están las eh, librerías, ¿cómo lo vas a distribuir? Sí, ya están muchas papelerías de Elche, de hecho eh, mucha gente ya lo tiene el ejemplar en su casa, dedicado por mí, en la papelería El ya está, en la papelería Estrem también está, en la papelería Luna ya también está, o sea que ya está a la venta. En cualquier papelería pueden conseguirlo. Pues muchísimas gracias y mucha suerte para esta, este camino que emprendes junto a tu marido y a tus tres hijos, la de publicar cuentos infantiles. Joaquina González, eh, muchas gracias y suerte, como lo que acabamos de decir. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de poder... Abrirme a, a, a Teleelch y por esta entrevista. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 reservas al 637 09 15 13 ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida? En Grupo Antón Comunicación cumplimos 60 años y parece que todo este tiempo ha pasado en un suspiro porque como predica el Ikigai tenemos la sensación de fluir cuando hacemos lo que da sentido a nuestra existencia celébralo con nosotros en elsecretodelikigai.es Grupo Antón Comunicación Pues como la semana la vamos a cerrar con buenas noticias, de momento vamos con la música a darnos otra píldora de optimismo con eh, Yo Viviré y la gran Celia Cruz Mi voz puede volar puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo cualquier soledad Sin que la pueda controlar toma forma de canción así es mi voz esa le de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos por los sueños que soñé será reflejo del amor de lo que me tocó vivir será la música de fondo de lo mucho que sentí oye mi son My viejo son tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conquero, En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré a volverlos a encontrar y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo y cuando sueño una guaracha y cuando sueño un guaguancó en la sangre de mi pueblo en su cuerpo estaré yo hoy en son mi viejo son tiene la clave de cualquier generación en el alma de mi gente en el vuelo del tambor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 Cualquier regeneración, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del contero, en los pies del bailado, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi roupa cantaré. Seré siempre lo que fui, opeazoeker para ti, yo viviré, yo viviré. En in deze wereld ga ik het doen. Ik ga het Ik ga het Ik ga het Ik ga het Ik Ik Por este regalo, él me dio la voz y yo te le he dado concurso. Sofriendo barrera, voy sobreviviendo, cruzando frontera, voy sobreviviendo. Para ti, mi gente, siempre cantaré, te daré mi azúcar, caramba y sobreviviré. sopiendo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 La Glorieta con Rosmar Alonso. Son las 9 y 34 minutos y vamos a ver cómo han sobrevivido la Federación de Asociaciones eh, Vecinales de Elche, cuyo presidente, Bernardo Sánchez, y cuyo vocal, Joaquín López, se encuentra hoy en nuestros estudios de Teleelche Radio Marca para hablarnos. De, esta, ...de lo que están recuperando después de la pandemia... ...Bernardo Sánchez, muy buenos días... ...muy buenos días, Rosemary. ...Joaquín, buenos días... ...buenos días, Rubén. ...bien, pues lo primero que vais a recuperar... ...es esa jornada de convivencia... ...¿había ganas, Bernardo? ...sí, yo creo que por nuestra parte... ...había muchas ganas de recuperarlo... ...más que nada por hacer ver al movimiento vecinal... ...y a la sociedad en general... ...de que volvíamos a esa tan ansiada normalidad... ...y la verdad que después de dos años... ...sin tener esa cita y sin tener ninguna otra cita así grande de referencia... ...que pudiéramos juntar a toda la gente que nos gusta juntar... ...pues la verdad que sí que había ganas de, de poder otra vez poder convivir. Pero lo cierto, bueno, en Elche la incidencia el martes estaba por debajo de los 25 casos... ...pero estamos viendo de forma preocupante como en otras poblaciones valencianas... ...la incidencia ya se ha disparado... Eso nos preocupa, por eso ustedes han podido recuperar esa jornada de convivencia, Joaquín, pero sí. eh, ¿hay limitaciones? Hemos podido recuperar esa jornada de convivencia, las limitaciones las que hay establecidas en estos momentos y bueno, seguimos manteniendo esas distancias de seguridad, y seguimos manteniendo eh, bueno, el hidrogel y seguimos manteniendo la mascarilla. Lamentablemente es una pena que en los datos que están arrojando el ámbito de sanidad nos lleve de nuevo a una bueno parecía que estábamos en una nueva normalidad sin embargo pues los datos mandan y, y eso es lo que nos preocupa de alguna manera así todo eh, va, estará la permisividad que se que, que establece la lo, lo vamos la sanidad pública en este caso y Dentro de esa permisividad, pues, llevamos adelante eh, la jornada de finales bueno, porque, las jornadas vecinales, porque, Bueno, las llevan adelante. En este, hoy, en la ronda de noticias, conoceremos la incidencia, la actualización de los datos por municipios, pero al margen de esa preocupación, las jornadas vecinales se han podido recuperar y ¿dónde las van a hacer? Porque se trasladan al colegio Vicente Blasco Ibáñez. Exactamente, sí. ¿Y colegio. en qué van a consistir esas jornadas? Las jornadas van a consistir principalmente en lo sí, que sí. Ve, ve, ha venido siendo habitual. ¿no? Hablamos jornadas eh, en plural, pero ¿es solo un día? Es solo un día. Es solo, solo un día. día es ¿no? jornada. Día hablamos de plural, en plural, pero es un día. ¿no? Y es un, ese, ese, ese día tan tan esperado realmente, queremos que eh, tenga toda la, la capacidad que ha tenido en tiempos anteriores, después de haber pasado un espacio tan complicado como han sido casi dos, dos años paraditos del todo. ¿no? Entonces, eh, desde la Federación sí si se ha echado toda la carne en el asador. Claro, por otro lado, las, las asociaciones, pues con esas restricciones y con ese temor, pues todavía están un tanto reticentes, pero así todo se, va, se ha conseguido alcanzar yeah. un número de entidades... Creo que es sustancialmente eso importante. No, no Ese me también. diga. Ese, eso como elemento la, añadido. La liga no sea contraprograma. <risa> también. Entonces, bueno, pero es todo el día, ¿no? Sí, es, es todo el día. Sí, las 10 de la mañana sí, hasta, las seis. hasta las 6 y Sí, hasta las 3 de la tarde. Sí. Eh, y qué, qué, eh, qué actividades son las que habéis organizado para mantener esa unidad, ese espíritu de hermandad entre las asociaciones vecinales que van a participar? Hombre, la estrella, realmente la estrella es la gran asamblea que tenemos, ¿no? Pero eh, al hilo de cómo se... ¿Pero si la asamblea, asamblea considera... coincide con el partido de fútbol? No, la no, asamblea no, no. es a la una y Con lo que, si es la principal, ¿por qué Joaquín ha, ha destacado la asamblea como principal actividad? porque siempre es la principal, eh, Bernardo? Porque aprovecháis bueno. este día para establecer hoja de ruta. Depende también lo que cada uno busque. Intentamos darle a cada uno mmm, todas las cositas. En esta jornada intentamos que haya reivindicación y, y hablar propuestas, como puede ser la Asamblea Abierta. O sea, si, si vas a esta jornada queriendo expresar tu opinión porque hay algo en tu asociación, en tu barrio, crees que no está bien o quieres trasladar alguna opinión a la federación, la Asamblea Abierta es tu acto. Si quieres pasarlo bien, pues igual tu acto es más la comida, las actuaciones musicales, que es un espacio más de convivencia y de compartir cosas. Y si quieres también un poco buscar un poquito de formación, también tenemos un poquito de formación como la dinámica de Tindaya, en la cual es una dinámica dirigida, pues, a esta gente que está bastante tiempo en asociaciones para intentar dinamizar más sus asociaciones. Yo creo que cada uno busca una cosa, intentamos reunir todos los componentes, todos los ingredientes de un buen de un buen plato. Joaquín ha dicho que no habéis podido conseguir reunir a todas las asociaciones. ¿Qué pasa? que ¿Ha habido algunas que, que les, ha les ha pasado factura esto de estar cerradas durante dos años de pandemia? En cierto modo ha habido algo de eso, pero eh, se han podido ir recuperando porque han sido varias, con han sido varias coincidencias las que han venido a, a tocar ese contexto. Y las coincidencias ha sido el cambio de, de, de sistema operativo, y me vengo a referir con sistema operativo, eh, la brecha digital, eso se ha acusado mucho en el ah. mundo asociativo, porque, claro, eh, eh, antes la costumbre era, pues, oiga, yo presento mi instancia, busco al concejal... Hoy en día tienes que pasar por sede electrónica y no todas las personas estamos a, a ese nivel de poder progresar en la brecha digital. Lo claro, habéis notado, eso ha sido un ¿lo hándicap habéis notado los vecinos, sí, habéis notado, la sede electrónica no es fácil, Es fácil, bueno. pero es compleja. Para una persona, por ejemplo, de, de, de edad avanzada, como pueda ser en mi caso, que ando por pues, cerca de los 70 años, pues, ¿qué quieres que te diga? Me cuesta. A ver, y lo aprendes, pero ¿sí? se, eh, al día siguiente se te ha olvidado. ¿sí? Y ese es un poco el handy. -y. y si a eso le añadimos que tienes que moverte con eh, entidades, como, pues, entidades financieras y que tienes que moverte en otro espacio, como los temas sanitarios, Dices, perdona. ¿Eso significa, ¿verdad? Joaquín, que para pagar el IBI este año vas a tener problemas o, o no? No, no, no no te preocupes te que el IBI lo paga, es se es está domiciliado. Ah, vale, vale, <ríe> sí. Yo creo que objetivamente es fácil, para nosotros yo lo veo fácil. Pero sí que es verdad que hay que pensar un poco, por ejemplo, cuando salieron los vídeos VHS, pues él, mi padre no tenía ¿Sí? ni idea de programar un vídeo y es relativamente fácil. Quiero decir, cuando es algo nuevo que no va con tu generación, Pues es complicado adaptarse. También es verdad, yo añadiría a todo lo que ha comentado Joaquín, que estoy de acuerdo, que tener a las asociaciones y a la gente parada dos años, o un año y medio, o un año y pico, de tal manera, digamos que ha oxidado un poquito los engranajes, y claro, los hemos acostumbrado, o les hemos recomendado no hacer nada, estar quietos y demás, y ahora queremos retomar la actividad, uh -huh. y bueno, cuesta, cuesta. Claro. Eh, y además, ¿queréis retomar la actividad? ¿Por qué es importante, Bernardo, retomar esa uh, actividad? ¿Es importante esta jornada de final? Sí, yo creo que es muy importante porque al final es la jornada donde las asociaciones exponen un poco la actividad que hacen a la ciudadanía, donde entre las asociaciones, que a veces también pasa eso, que no se conocen, compartan un espacio común de reivindicaciones, de actividades, de agenda y demás. Y yo creo que al final es un, un acto en el que cabe todo el mundo y todo el mundo tiene algo que decir. Y, y creo que es el momento del año en el que podemos coincidir todas, que al final no están todas, seguramente que al final nos gustaría que hubiera habido más gente de asociaciones. Sí, pero bueno, al final lo que se trata es de, la, de los que estemos, convivir, participar y establecer bueno, conclusiones uh -huh. productivas. Claro, eso es lo que os iba a preguntar. ¿Qué habéis podido en este año y medio de pandemia con las asociaciones que aún quedan? ¿Qué habéis podido sondear? ¿Qué, eh, ¿Cuáles son los problemas, las necesidades en estos momentos de los ciudadanos? ¿Las ayudas están llegando? Bueno, a nivel... La crisis energética está golpeando duramente, ya lo está haciendo en las empresas, hemos visto que ya las protestas también de los consumidores, pero protestas de hosteleros, protestas de consumidores, ¿cómo, cómo está pasando esta crisis la ciudad? Bueno, a nivel de movimiento vecinal, no sé si Joaquín luego tendrá alguna otra opinión, eh, sobre todo el tema sanitario, lo que primero se ha puesto en la palestra es el tema sanitario, ¿no? pues las colas, las citas, la atención telefónica, eso fue uno de los primeros problemas. Luego, cuando la pandemia ha ido... ¿Y cómo, está? ¿Y cómo está la atención primaria, los centros de salud? Bueno, ahora yo creo que mejor. Por, está también mejor. por el feedback que nos mandan las asociaciones. Parece que se está recuperando o se ha recuperado ya la atención presencial. Parece que ahora ya no cuesta tanto conseguir una cita o que te hagan una prueba. En teoría, también habrá... Pues, depende de la zona sí, bueno. sanitaria y demás. Hay, hay un, aquí en Elche tenemos dos hospitales. Nosotros en los que nos llegas es que uno está funcionando mucho mejor que el otro. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Pero sí que es verdad que... Ya una vez res medio resuelto ese tema, está el tema de del acceso a, los a las sedes, a los centros sociales, que también ha habido muchas restricciones y que ahora parece que ya hemos vuelto a recuperar. El poder entrar a la sede, el poder hacer una reunión, el poder acceder al ordenador, el poder imprimir un documento, eso ya desde unas semanas atrás lo estamos también otra vez recuperando. Esto es en cuanto al principal problema que había, la sanidad, la atención sanitaria, garantizarla y el empleo. ¿Es otro de los grandes problemas para los vecinos? Bueno, no especialmente. Yo con esto no quiero decir que, que haya muy poco desempleo. Obviamente el empleo siempre va a ser un problema. Pero bueno, creo que estamos consiguiendo ya datos de desempleo anteriores, prepandemia. Entonces, en ese sentido, yo creo... Que el haber estado tantos, tanto tiempo parado, ahora ha habido una reactivación, un subidón de consumir. Había mucha gente que llevaba un año ahorrando porque no podía gastar, no se podía ir de vacaciones. Y creo que ese tirón del consumo, que es también un poco lo que está provocando la crisis energética, ¿no? Las fábricas se han puesto otra vez a producir, China está demandando mucha más energía. Y, y en ese sentido creo que la, la actividad se está, se está reactivando bastante, incluso más que antes de la pandemia. O sea, ¿no? Se está notando ese tirón sí. del consumo en se lo estáis notando. Sí, sí. Y luego, ¿qué otras reivindicaciones tenéis los vecinos? Porque con la nueva, siempre se ha criticado la limpieza, pero sí. con la nueva contrata, la puesta en marcha, ¿se está notando que se ha mejorado el servicio? Bueno, es una cosa que igual debemos. Sí, bueno, en cierta medida sí se ha notado, eh, en el sentido de que eh, es más cómoda, es más fluida y todavía queda por terminar de exponerse todo lo que se tiene que ir exponiendo con esta nueva contrata. Eh, hasta ahí donde yo puedo, hasta donde yo llego porque no, yeah. esa área precisamente no la yeah. llevo, pero sí que decir que en, el único hándicap que nos hemos encontrado ha sido un poco la problemática en, la, en lo que son las partidas en exterior, las pedanías porque, en las pedanías, porque eh, tenían una costumbre un tanto histórica ¿no? de cogerte los mismos los residuos de, uh -huh, de la, poda. la poda y demás. Y decía, bueno, ¿qué hacemos con ello? Y creo que eh, en la última reunión que tuvimos se apuntó una de las posibilidades de que, oiga, mire usted, ponga un contenedor para cuando la poda, que no cuesta nada llamar a, a, a la, al ayuntamiento y en este caso a, a la empresa concesionaria para poder poner eso, recogerlo de la poda. Pero creo que en este, en este aspecto, eh, Bernardo, está mucho más, sí, lleva, sí. Está, va mucho más de cerca. Sí, en, en esa, Sí, Bernardo, es, es, poco a poco, ¿no? Poco a poco, todavía sí, no se ha implantado. La contrata está iniciándose, empezó en mayo, yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo porque mm. falta el grueso de los servicios. Sí que es verdad que se han empezado, yo creo que ya estamos viendo, por ejemplo, el tema de los mini ecoparques móviles, en los mm. mercadillos... Se está renovando todos los contenedores, que también era importante porque estaban bastante viejitos. Ahora se barre todos uh -huh. los días, que antes no se hacía en todos los, todos los distritos, todos los barrios. Estas son un poco las yeah. cosas que se han puesto en marcha, pero queda, digamos, lo más suculento. La renovación de toda la uh -huh. flota de camiones, que van a ser unos camiones mucho más sostenibles, eh, mucho menos ruidosos, más eficientes. El tema de lo que comentaba el compañero de la poda, se van a poner puntos de de recogida de poda y de compostaje, el tema de la introducción del contenedor de materia orgánica, el quinto contenedor que va a ser un hito en el che, porque va a ser un nuevo elemento para poder reciclar y separar, y que seguramente, si todo va bien, dejará el contenedor gris, el de RSU, el de fracción resto, lo más vacío posible. Porque al final, claro. si separamos bien, si llenamos el contenedor en marrón y llenamos el amarillo del azul, en el gris va a quedar muy, muy, muy poquito que, que echar. Pues sí, eh, Bernardo, eh, yo es que estoy aprovechando que estáis aquí, que sois los representantes de las asociaciones de vecinos de Elche, sí. para hacer precisamente un chequeo de todos los asuntos que critica la oposición, para ver si está también conectada con la realidad. Sin problema. Y la oposición critica mucho el plan de movilidad. Preocupa a los vecinos que eh, se hayan peatonalizado las calles, se estén suprimiendo los aparcamientos. Eh, en, en superficie el, ¿Cómo, ¿cómo veis vosotros no sé, el, la, la nueva, no sé, la ahí nueva puedes, política el de que, movilidad? el que quiera puede eh, lanzar esa pregunta el movimiento vecinal es muy heterogéneo quiero ah. decir, eh, esto va por barrios y nunca mejor dicho eh, yo creo que cada asociación en esto tiene una opinión o un matiz más que una cosa, más con el ayuntamiento más con la oposición tiene algún matiz respecto a uno u otro yo creo que en general por lo que nosotros vemos en las reuniones y lo que nos transmiten las asociaciones y la propia criterio de la Junta Directiva, es que el plan de movilidad es positivo, de que pensamos que se tiene que entender a esta peatonalización y a esta humanización de las calles, sobre todo el, el centro y ciertas zonas de, de algunos barrios, como el barrio de Marcosellé y zonas que se están planteando para peatonalizar o para hacer modelos híbridos, ¿no? con plataforma esta única y este tipo de cosas, pero nosotros lo vemos en general positivo, o sea creo que hay que atender a esto, esto es fundamental. Y hay, y hay unidad si, te permit, si me permite sí, puedo subrayar en esa vía que efectivamente, como bien ha dicho es restringir el tráfico para vosotros el es restringir el tráfico positivo. porque es una cuestión ideal, sencillamente por oiga tendremos que respirar. Y ya. otras cosas. Sí, y, y a las de tener tenemos es. que respirar, sí, uh -huh. sí que es eh, una sí. seguridad en muchos aspectos. Yo creo que el debate no puede ser solo más aparcamientos o menos aparcamientos, porque al final muchas veces sí que alguna situación nos plantea es que hay menos aparcamientos. Pero no podemos quedarnos solo en eso. Claro. No podemos decir más aparcamientos, mejor. Menos aparcamientos, peor. No, porque al final, uh -huh. sí, la gente quiere aparcar en superficie, no quiere parking. Eh, sí. privados y demás, uh -huh. pero es que creo que este no puede ser el debate. La ciudad, sobre yeah. todo el centro, tiene que ser pues, para caminar, para utilizar otros transportes y demás. Pues, hemos vivido este mes también más eh, eh, episodios para eh, alentar o alimentar el debate en torno al futuro del mercado. En esta ocasión, ya no del viejo mercado, sino del, vi del mercado provisional. ¿Estáis de acuerdo con el proyecto de eh, transformar el provisional en definitivo? ¿Dónde está? Bueno, yo no conozco, no, no conocemos el proyecto, nadie conoce el proyecto, pero sí las tres ideas que lanzó el alcalde sí. con los placeros, aparcamiento el... en subterráneo, un bulevar y que el mercado provisional se sea como un el edificio definitivo. emblemático, mm. bueno sí a ver eso no ha hablado de alturas ni nada, eh, compromiso ha dicho no hay que ampliar más metros cuadrados pero el alcalde no despertó el estudiar la posibilidad sí. de, de, de levantar alturas incluso Yo, punto uno, destacaría que donde está ahora están vendiendo más. Yo creo que eso todo el mundo es consciente de que está funcionando mejor porque los propios placeros lo dicen, que donde están están teniendo mejores resultados y la gente está yendo más. Eso punto número uno. Punto número dos, como se está planteando lo que se está embozando, a mí en principio me suena bien la música, pero obviamente eso tiene que ir aparejado ...de qué va a pasar con el mercado central originario. Tradicional. ¿Queréis que se derribe o queréis...? Eh... Nosotros siempre hemos, hemos apostado por la rehabilitación... ...pero obviamente yo creo que ese espacio... ...hay que hacer algo icónico, algo que reactive el centro... ...no sé si un centro cultural, no sé si un centro de ocio... ...pero hay que hacer un proyecto... Para eso está el concurso. Claro, hay que hacer, ahí hay que hacer algo bonito, emblemático... ...y que sirva para reactivar el centro. Efectivamente, eh, estoy en ese aspecto totalmente de acuerdo... ...porque eh, hay... Una idea, ¿Estás de acuerdo con que el mercado profesional se quede donde está? Eh, el mercado profesional, ahí mmm, estoy de acuerdo hasta cierto punto, como bien ha, ha comentado Bernardo, hasta cierto punto, porque una cosa es la, la música y otra cosa es la letra Entonces, claro, eh, ese cambio, la sociedad, o sea, el, el vecino de a pie, uh -huh. ya no un, una institución o como puede ser una asociación de vecinos, eh, el vecino de a pie que lo sufre, que, que se mueve, mmm, Como que no lo acepta todo lo bien que debiera de aceptarlo. Lo digo por lo de la contradicción. Y luego, eh, hacer un edificio ahí emblemático pues, no es una cosa a descartar. Pero claro, tiene que eh, plantear una serie de medidas. También hay que tener en cuenta que está justo en, lo que es en, la, la, en, el, en la bora del río. Sí, en la boleta del río. Con, sí, boleta así. Del río. Y, y claro, eso puede traer a lo mejor a medio o largo plazo algún tipo de problema que no sabemos cómo se puede encajar. Pero bueno, veamos el proyecto cuando lo presenten y, y ver qué posibilidades vale. puede conllevar. Vale, que estáis y... mirando un poco de reojo, ¿no? Eso de dejar sí. al provisional definitivamente en el lugar donde está. Eso ¿Y, por... qué, y, ¿Y qué sí, pensáis? Permiso. Y ahora hablamos... Hable... Es que no nos va a dar tiempo, por eso sí. voy rápida. <risas> hablamos de otro asunto también que ha estado en el debate público y es el Palacio de Congresos. Finalmente... Aunque el alcalde ha dicho que en breve se va a dar la nueva ubicación, que parece que ya está, parece que sí, Esther nos estaba confirmando que está muy avanzada y que no sé a qué esperan para darla a conocer, pero todo parece indicar que ya han renunciado al solar de Highton por las declaraciones del equipo de gobierno. ¿Vosotros qué opináis? Porque vosotros siempre habéis pedido ese Palacio de Congresos, Bernardo, creo. Sí, sí, sí. No, no, que no, tú no. Lo ha reivindicado. No lo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo vamos ¿Qué, a ocultar? ¿Qué ha pasado este giro que ha dado radical el equipo de gobierno? Bueno, ¿Ha renunciado al Palacio de Congresos en el Solar Highton? ¿Qué os parece? Sí, parece ser que sí. Nosotros seguimos defendiendo lo que defendíamos. Seguimos... Nosotros hemos defendido a ultranza que pensábamos que el Palacio de Congresos tenía que ir a la zona de Carrus, independientemente que obviamente este debate en el movimiento adicional, pues también puede crear alguna, porque todo el mundo puede tirar mejor para su barrio, incluso para su pedanía entonces, eh, bueno pensábamos que era la ubicación ideal, por muchos factores que no vamos a entrar ahora otra vez, no, no, los no, no, hemos no. repetido muchas veces, parece ser que para intentar que venga el palacio, pues al, el ayuntamiento ha tenido que consensuar otra ubicación, para que al final se realice, nosotros no vamos a entrar tampoco que lo desconocemos al final, cuál era la situación urbanística o cuál era la situación de cara a la diputación. De si, bueno, pues si te empecinas en Highton, no se hace. O lo, lo hacemos en Alicante o en otro lado. Pero, no lo ¿cómo sé. ha tomado los vecinos de Carrus esta decisión? Este cambio de decisión del bueno, equipo de gobierno. Pues lo tantearemos en la Asamblea de, Abierta. Lo en la Asamblea Abierta. Lo tantearemos en la Asamblea Nuestro punto estrella. Y, bueno, un poco subrayando lo que dice eh, Bernardo, es, yo te puedo contestar. Eh, como suele pasar en periodismo, eh, la 5W. ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué? Mm. Explíquenos, o sea, explíquenos, pues, eh, la nueva ubicación, modelo de proyecto, etc. Vale, eh, con lo que el domingo en la asamblea veréis qué opinan los vecinos de Carrus de haber cambiado el Palacio de Congresos, pero el equipo de gobierno dice que no renuncia a ubicar allí un centro sociocultural. No sí, sí. renuncia, pero lo de la financiación sí que queda en el aire. No se sabe si van a reclamarlo luego a la diputación o si va a salir de las arcas municipales. Vosotros en esa batalla que, que, bueno, <ríe> que estáis mirando, ¿no? Carrus sigue en la misma situación que ayer. Quiero decir, si no se hace al final el Palacio de Congresos, pues habrá que pensar otro equipamiento que cumpla un poco todo lo que buscábamos con el Palacio de Congresos, que era no solo, vale, sí, un centro sociocultural, no solo se trata de darle espacio a los vecinos y de darle espacio a colectivos, sino de dinamizar una zona eh, relativamente deprimida. Entonces, tiene que ser un equipamiento que realmente relance esa zona comercial y socioeconómicamente. Pues son, es el tema estrella, pero hay muchos más. Todos los que hemos hablado se abordarán en la Asamblea. Bernardo, ¿hay alguna otra cuestión más que vais a plantear sí. a las asociaciones? Sí. Vamos a hablar del tema de los bancos, que está pasando ah, con la atención cierto, a las personas en los bancos. Es sangrante. O la de ella. Eh, sí. no, nos indigna el, el coste energético, pero también nos indigna el déficit de atención bancaria. Sí, pues vamos a tratar ese tema. Vamos a tratar también la factura de la luz. Y como tú bien decías antes, están los presupuestos participativos, el Palacio ah, del Congreso claro. y el Mercado Central. Los presupuestos es un logro. Habéis conseguido, eh, por cierto, que reuniste con el alcalde la semana pasada, sí. precisamente ¿para, para qué? Para preparar esta asamblea vecinal. Bueno, para ver algunas cosas que estaban pendientes y que no acaban de cristalizar. A ver, a, a ver cómo iban ciertas cuestiones, por ejemplo, los presupuestos participativos, que seguíamos sin saber nada. Ya parece que se nos ha comentado que, que están preparando el proyecto y que nos lo enseñarán para que también participemos en él, para, para intentar apoyarlo. Y bueno, pues un poco también a la expectativa de ver cómo queda este, este nuevo presupuesto participativo y con el compromiso de que el año que viene, en 2022, sí que habrá presupuestos participativos El Partido Popular pidió en un pleno extraordinario que se creara ayudas para hacer frente al pago del recibo de la luz. El PSOE dijo que no, eh, lo rechazaron. Porque eh, luego, dos días después, Mariano Valleta salió diciendo que hay dinero suficiente en la, la partida social para pagar a las familias que no pueden hacer frente a ese recibo. ¿Vosotros pensáis que debería haberse creado una partida de ayuda económica para pagar el recibo de la luz? Yo, yo ahí coincido con, con lo que dijo el concejal. Yo creo que ya hay mecanismos para que la gente con problemas ayudarle a pagar la, la factura de la luz bueno en mi opinión tampoco soy técnico no. ni especialista pero yo creo que eso como que está ya creado, como ya hay unos mecanismos para que si tienes problemas que te ayuden no solo a la luz sino el agua, alimentos y demás Sí, ese, es que esa idea ya está puesta no, no consiste en hacer una bolsa aparte para resolver otro tipo de, ese tipo de problemas que luego pueden ser unas cuestiones añadidas Yo, Vamos, Yo estoy en esa línea, de, creo que ya está eso funcionando y creo que se está dando ese servicio Pues tenéis mucho mucho trabajo por delante el, el sondear a todos los representantes vecinales sobre las cuestiones que preocupan en estos momentos a la ciudad de Ichi. la asamblea es la actividad central, pero como ha dicho Bernardo Joaquín, hay más actividades deportivas y tenéis el colofón ¿Cuál es el colofón? A las seis de la tarde ¿Con qué termináis? ¿Hay pues actuaciones? Pues, sí, la gran actuación ¿Te y esa, va, <risa> <risa> Ha sido pues un, un, un trabajo un trabajo eh, exclusivo de, de, de Bernardo, no, porque no, ha hecho no, una cuestión importantísima no, no, no. y de verdad, en eh, no. la Junta que lo estuvimos los hablando ah, ha eh, cuestión día, de todos eh, fue, eh, creo que el colofón de oro para este, este espectáculo Sí, tenemos la, la actuación tenemos varias actuaciones musicales tenemos monólogos, tenemos actuaciones de flamencos pero vamos a contar con la actuación de Gatetemón, que es un grupo de, de rock infantil de, que bueno, que parece que tiene bastante tirón y que nos van a deleitar con, con una actuación que será pues sobre las cuatro y pico o así acabaremos con eso ¿Tenéis presupuesto para esta jornada vecinal? Se hace lo que se puede. ahora como se puede. Bernardo Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de IRISH. Muchísimas gracias. Nada. Joaquín López también. Gracias por hablarnos de este día siempre. de la convivencia vecinal que por fin se retoma de forma presencial en 2021. Que haya suerte. Gracias. Y que se cumplan todas vuestras reivindicaciones. Muchísimas gracias. Si sí, no, por lo menos algunas. 101.4, Tele-Elche, Radio Marca. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Elche. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Es curioso, dile a alguien que no puede, que no puede ganar, que no puede vestir así, que no puede comprarse eso, que no puede casarse ahí. Y no puede esto, ni puede lo otro. Y seguramente acabe haciendo todo lo contrario. Sino que se lo digan al nuevo Poro, que viene equipado con toda la tecnología que nunca habías imaginado que pudiera tener. Nuevo Volkswagen Polo. Bueno, ¿Quién dice que no puedes? Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrera el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra.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 Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con Aguas Delch también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900 700 749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. Aguas Delch. tu agua de cada día.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 Ven a ver el outlet de Juan Agulló. Vehículos de segunda mano revisados, comprobados, garantizados. Juan Agulló, si quieres coche, tienes coche. Y a muy buen precio, Compruébalo En Juan Agulló, Avenida Libertad 60. Juan Agulló, cuestión de confianza. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las diez de la mañana y después de entrevistar a los representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales por ese día de la convivencia que se va a celebrar este domingo con el fin de llevar a cabo esa asamblea general tan importante en la que concretar la hoja de ruta de las reivindicaciones vecinales, pues vamos a continuar en esta segunda parte del programa La Glorieta hablando de otro hito que se ha alcanzado y es que por fin se ha puesto en marcha la unidad rural de la policía local para reforzar la seguridad en el Camdel. Si se ha puesto en marcha, pues semanas después de que se creara, se constituyera esa plataforma de IMSS alerta que aglutina ya a casi todo, el Camdel, a casi todas las entidades agrarias, económicas y sociales del municipio. Y su presidente, pues es Vicente Bordonado. Es tal la magnitud de esa plataforma y tan rápido eh, la Constitución y tan buenos resultados que ya está dando, que no sé si le ha costado a nuestro compañero Vicente Bordonado, pues un poco de su salud, porque en estos momentos está en el Hospital General. Vicente, Vicente muy buen día. Muy buen día. Bueno, estoy en el, en el IMED de Elche y, bueno, eh, un pequeño problemilla de salud y todo parece indicar que a lo largo de esta mañana me van a dar el alta y, bueno, pues unos días de parón, unos días de reflexión, unos días un poco de descanso que, bueno, lo necesitaba. Han sido semanas muy intensas con el tema de la plataforma de Instalerta y, como viene siendo habitual, con el tema del trabajo. Vamos a ver. Todavía no te han dado el alta y me estás atendiendo a mí y luego te va eh, me vas me me atiendes a esta hora porque me dijiste que a las diez y media tenías otra reunión una reunión Tenía, efectivamente teníamos una reunión con el coronel de la Comandancia de Alicante y el teniente Jorge Oliver del cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola la teníamos previsto precisamente a las diez y media pero eh, bueno ayer eh, suspendí yo mismo esta reunión eh, y ha, queda aplazada de cara a la semana que viene Vicente, es increíble es increíble, lo primero es tu salud eh, y, y te lo digo seriamente porque no sabes la cantidad de personas que se han preocupado por no verte en la tele dando eh, el parte de meteorológico. Aunque es verdad que has cumplido con nosotros en la radio, que es más fácil eh, conectar telefónicamente. Así que, por favor, que te den el alta ya y que se solucione. Y cuídate, eh, Vicent, cuídate. Porque, sí, <ríe> Porque eh, la labor que realizas al frente de Beins Alerta pues ya está dando sus frutos. Lo vimos hace unos días con el inicio de eh, las nuevas, las inspecciones que se han llevado a cabo en las frutorías y en los mercados para detectar posibles mercancías robadas. Llevan ya una semana esas inspecciones y ya os han dado resultados de las mismas porque hubo eh, los primeros días inmovilizadas algunas mercancías, sobre todo las granadas, porque había síntomas de que su procedencia no fuera legal, pero ¿en qué ha quedado? ¿Cómo están yendo esas inspecciones, Vicente? Bueno, por parte de la jefatura de la policía local de este se están realizando inspecciones en distintos eh, comercios, fruterías, mercadillos y, bueno, pues se están en, detectando algunas irregularidades y alguna mercancía de dudosa procedencia. De momento está todo yendo relativamente normal. Estas inspecciones surgen a partir de una reunión que tuvimos, eh, convocamos de urgencia desde Beins, Alerta, con... ...en los productores de la Granada delche ...con la denominación de origen protegida Granada delche ...porque se estaban produciendo robos en algunas parcelas de cultivo... ...y estos robos, eh, lo peor de todo es que eh, los productores... ...no lo estaban comunicando a la policía, no estaban llamando... ...y mucho menos estaban denunciando. Detectamos desde Beins alerta esta irregularidad... ...o esos robos de esos hurtos, convocamos la reunión... Y ahí en la reunión, bueno, por parte de la policía local, surgió la idea de intensificar las inspecciones que ellos, pues en algunas temporadas concretas del año suelen realizar, y entonces, bueno, están haciendo esas inspecciones. Al hilo de eso también surgió eh, el, el que a finales de este mes, principios del que viene, cuanto antes, eh, vamos a crear una comisión de trabajo entre organizaciones agrarias, esto lo va a tutelar Beins Alerta, como como un ente que trabaja por la seguridad ciudadana. Eh, van a estar organizaciones agrarias, van a estar eh, cooperativas, va a estar seguramente la Loja Delta. Eh, una comisión de trabajo entre 5, 6, 7 personas, 5, 6, 7 representantes, para trabajar en un calendario de recolección de cosechas de cara eh, a, a lo largo de los próximos meses. Por ejemplo, ahora mismo ya nos llegaban noticias a la plataforma eh, de que se han robado mil kilos de alcachofas en la pedanía de la Marina, en una, en una finca, alcachofas que, que se recolectan eh, de forma muy extra temprana Y bueno, con ese calendario lo que pretendemos es eh, trabajar junto a la policía local, en este caso, trabajar con ellos codo con codo para eh, claro. que cuando salgan al campo, y sobre todo la unidad rural, cuando salgan al campo, saber qué es lo que tiene que observar, qué es lo que tiene que vigilar en cada época del año. Pues ahora eh, lo que nos va a venir de, de repente pues son las alcachofas que son muy apetecibles para robar eh, por su precio y tal y, bueno, algún otro cultivo más de invierno. Todo eso también intentaremos trabajarlo mapeando y trasladando esta información georreferenciada al sistema de información geográfica que tiene la policía local para detectar aquellas zonas que puedan ser susceptibles de robo y establecer un plan de vigilancia, un plan de control, cuando tengan que sí. hacer controles en zonas estratégicas de escape eh, en definitiva, trabajar eh, codo con codo con la policía local para eh, evitar que se produzcan robos en el candel, eh, en esta labor preventiva y concretamente en el tema de las cositas que estamos ahora mismo hablando. La unidad rural además también eh, se presentó ayer, eh, un día importante, se puso en marcha y por lo que has comentado Vicente, como continuas en el hospital no pudiste estar, pero ¿qué supone ese inicio? ¿Os convence? Son 12 agentes, el alcalde ha dicho que a final de año serán más, pero ¿os convence esta esta unidad rural? ¿Era importante? Sí, yo, yo creo que sí, que es un paso muy importante que ha dado el Ayuntamiento de este. Es un paso que ya se venía tomando desde antes incluso de la pandemia que estaba previsto. Llegó la pandemia, eh, todos los esfuerzos se volcaron lógicamente a eh, contratar el tema de, de la pandemia y que, eh, bueno, pues ha llegado ahora eh, con, con 12 agentes más un oficial. A principios de 2020 se ampliará a 18 agentes. Nosotros Nos parece una muy, muy buena iniciativa. Aplaudimos eh, desde Beins Alerta eh, la puesta en marcha de esta unidad rural, tanto al jefe de la Policía Local de Zaragoza como al propio concejal Ramón Abad. Lo aplaudimos porque, bueno, es destinar, eh, en definitiva, efectivos de la Policía Local, nuevos efectivos, son nuevos agentes, nuevas incorporaciones, a un ámbito territorial, que es el Camden que tiene eh, una idiosincrasia propia, tiene un conocimiento específico del territorio, que no es lo mismo patrullar en la ciudad que patrullar en el campo. Entonces, por lo tanto, estas personas eh, que ya vienen formadas y que en el día a día van a ir aprendiendo todavía más y van a ir aprendiendo de la plataforma de Insta Alerta y de los colectivos que la forman, lógicamente. Y entonces, bueno, pues es una iniciativa formidable que, unido también a, a un plan de comunicación eh, que está trabajando ahora mismo la policía localmente eh, para acercar lo que es la policía al ciudadano y también el ciudadano a, a la policía, pues se ha creado, pues se ha creado hace mes y poco, La plataforma de Insta Nosotros, sin saber que, se iba a poner en marcha este plan de comunicación, bueno, pues decidimos montar la, la, la plataforma de Insta y de alguna manera, pues, bueno, pues todo ahora mismo es, son las piezas de un puzzle que están encajando para mejorar al máximo la seguridad ciudadana del candel y uh -huh. sobre todo facilitar la colaboración ciudadana y reducir al mismo tiempo Esa inseguridad subjetiva, porque realmente en el campo delche de se producen menos robos que en la ciudad, lo que pasa que eh, tiende a haber un mayor alarmismo en el campo delche de por el tipo de poblamiento disperso y que a veces calan más las noticias negativas de un hurto que las noticias positivas. Pues bien, en ese plan de comunicación de la policía local se nos va a pasar eh, semanalmente un informe eh, con, eh, con hechos, con, con las actividades que está llevando a cabo la policía local, de alguna manera, para mejorar esta seguridad subjetiva. Bueno, ya que estás hablando de seguridad subjetiva, ¿eso significa que los robos en viviendas parece que se han frenado en estos momentos? Eh, ¿Los ladrones bueno. saben que estáis coordinados, que hay más recursos policiales? ¿Esto está funcionando? Bueno, vamos a ver. Esto, esto no quiere, quiere decir que vayan a desaparecer los robos y, de hecho, esta noche por la zona de Las Vallas se ha producido un robo en, en, una, en una vivienda. Sí que se siguen produciendo robos. Eh, quizás ha disminuido de lo que estaba ocurriendo hace dos tres semanas, han disminuido bastante los robos, pero todavía se siguen produciendo. Y por muchos medios que pongamos o por mucha colaboración ciudadana se ...van a seguir produciendo un cierto número limitado de robos... ...esto no quiere decir que vayan a desaparecer los, los robos ni mucho menos... ...pero sí que por lo menos eh, bueno vamos a presentar desde la plataforma ins Alerta... ...en colaboración con la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil... ...una imagen eh, de nuestro territorio, del Candel, ...una imagen eh, de mayor coordinación, de mayor seguridad... Sí y esto puede ser que tenga un efecto disuasorio en los ladrones. que ¿eh? Si bien en nuestro municipio estamos eh, organizados eh, y que, y que bueno, hay actuaciones y que el, el ciudadano llama enseguida a la policía en el momento de uh -huh. eh, algo sospechoso, pues puede ser que elijan otro territorio para sus actividades delictivas. Sí, porque vosotros habéis hecho un auténtico búnker con esa unidad entre policía y vecinos. Pero, Vicente, ¿os preocupa? Porque hasta el momento el inspector de policía siempre decía que están actuando rateros en el Candelch, en las viviendas, al margen del, de los robos de cosechas, eso es capítulo aparte, pero lo de las viviendas eran rateros. ¿Pero os preocupa? que esos rateros no sean, puedan ser grupos más organizados por ese robo que hubo hace unos días en la olla, con Butrón incluido en el estanco? Pues sí, efectivamente, vamos a ver. Eh, uno de, surge la plataforma precisamente para evitar eh, robos eh, con violencia. Hace años se produjeron en el campo de Elche robos con, con violencia en las viviendas, con personas dentro, Muy cerquita de nuestro municipio, muy cerquita de Elche, eh, pues tenemos a 40, 50 kilómetros, eh, pues mafias que están actuando. Y en nuestro territorio, pues bueno, de momento tenemos esos robos con rateros, algún robo eh, como el que tuvimos el otro día en el estanco de, de La olla, un poco eh, más elaborado, más perfeccionado, porque ahí seguro que previamente habían montado vigilancias, conocían perfectamente lo que había dentro cómo acceder y tal, y que, bueno, pues si no hacemos nada eh, los ciudadanos en coordinación con la policía, pues esto pensamos que podría ir a peor en un futuro. Eh, por eso, de ahí es que se cree uno de los motivos de crearse la plataforma de vista alerta, es precisamente para trabajar en coordinación eh, ciudadanos con la policía local, nacional y guardia civil, y que los ciudadanos sean los ojos y los oídos de la Ajá. policía, eso es fundamental. Claro. La colaboración ciudadana es tremendamente fundamental y a partir de ella, pues bueno, en nuestro país se han resuelto eh, muchísimos casos sí, pero y nosotros hemos luchado por ello. Pero Vicente, hay un caso sin resolver precisamente otra vez en la pedanía de la olla y es el crimen de esa funcionaria. Y se sabe, también vosotros los vecinos también... ¿Desde esta plataforma se está presionando a la policía, ya que estáis en contacto, en la resolución de este caso, de este crimen? Bueno, eh, se está presionando desde la pedanía de La Olla, desde la pedanía de uh -huh. distintos colectivos de La Olla y los que están presionando. Creo que están presionando en este tema, porque es un caso que todavía efectivamente no se ha resuelto. Desde Beins Alerta no, no lo hemos llegado a poner sobre la mesa en este, este caso. Pero sí que, que bueno, que es un caso muy peculiar que, que, que. Bueno, se debería resolver cuanto antes eh, mejor. Necesito pues sí. No está con la incertidumbre. Vicente, es mucho trabajo el que os queda, pero los inicios es lo que hemos reflejado en esta entrevista. Están dando sus resultados. Ya veremos también eh, ese trabajo de esa comisión que se va a crear para identificar las cosechas, los puntos donde la policía, esta unidad rural, debe vigilar más por esos robos que ya han comenzado. Toneladas de granadas, Mollar, han sido robadas, lo denunciasteis desde la plataforma y ahora hoy mismo acabas de decir que también han eh, robado mil kilos de alcachofas. Con lo sí, que, efectivamente, eh, eh, robaron mil, mil kilos de alcachofas durante el fin de semana y, bueno, son robos que se suelen cometer. Y al hilo de eso, eh, bueno, tenemos planteada la semana que viene, y ya nos han contestado por correo electrónico, desde la subdelegación de gobierno en Alicante, tenemos reunión con la subdelegada de uh -huh. gobierno precisamente para tratar el tema de los robos de las granadas, pero de cara a la campaña que viene, porque ahora ya estamos pues, eh, prácticamente uh -huh. en los últimos colgados de la campaña, y poner en marcha un operativo similar al que se uh -huh. hace, al que se pone, al que se activa, en la uva de mesa embolsada del Vinalopó, es claro. decir, Ajá. desde la denominación de origen protegida Granada Mollar delche hay 40 municipios, yeah. entonces eso solamente se puede abordar desde la subdelegación de gobierno, convocando una reunión con policía nacional, guardia civil, policía local de cada uno de los municipios y concejales de seguridad de cada uno de los municipios para sí. activar uh -huh. un protocolo de actuación, un operativo similar al que se hace con la uva de mesa embolsada del Vinanopo, que es Otra denominación de origen, similar uh -huh. eh, a la nuestra y que tiene muchísimos más años que la granada Mollardi. Bueno, pues Vicente, el treba te espera, es molt, y te es que podate como un roble. Espere que jugues y siguen en el hospital y menjar todos esos productos del Camp del, que son molt saludables. Vicente, eh, son les 10 y dan del matí. ¿Anima a hacer la previsión meteorológica? qué cap de semana se vale. espera en Thames y bueno pasélo en Valencia aunque estoy ya con Buges bueno pues vamos a ver eh, ha cambiado el tiempo radicalmente ayer con la aproximación de la vaguada de aire frío en altura teníamos una situación de poniente se disparaban las temperaturas eh, máximas que alcanzábamos los 30 grados hoy sin embargo ya tenemos aquí la vaguada de aire frío en altura que nos está dejando abundante nubosidad Precipitaciones de localmente intensas, pero de momento en el litoral norte de la provincia de Alicante, sur de la provincia de Valencia, y hasta aquí de momento, pues bueno, se ha escapado de forma muy localizada algunas gotas, abundante nubosidad, el viento puntualmente moderado de componente marítima. En lo que resta de mañana, eh, no descartamos alguna precipitación de carácter débil o algún chaparrón. A lo largo de las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, eh, se podría registrar algún chaparrón muy puntual, muy localizado, alguna precipitación eh, puntualmente moderada. Las cantidades eh, más destacables o precipitaciones más intensas, eh, insisto, se van a registrar sobre todo en el litoral norte de la provincia de Alicante y también en el extremo sur de la misma provincia. A lo largo de la tarde veremos abundante nubosidad, el viento moderado de componente este, que nos va a dejar una situación marítima relativamente alterada, y temperaturas verdaderamente otoñales que nada tienen que ver con lo que registrábamos ayer, eh, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 22 grados. Eh, mañana sábado, jornada de transición, quedará un remanente de aire frío en altura, eh, nubosidad, se podría escapar alguna gota por la mañana, pero ya las precipitaciones se van a focalizar sobre todo frente a nuestras costas, en el litoral, ...el viento de componente marítima... ...temperaturas máximas en torno a los 23 grados... ...y a partir del domingo... ...que impone el anticiclón... ...con predominio de cielos despejados... ...apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad... ...y temperaturas en torno a los 23 grados. Eh, Vicente, Vicente, moltes gracias, muchas gracias... Eh, ...está gracias. ya Marga, no, no me cuelgues... ...porque está Marga García... ...que te ha escuchado en la entrevista... ...y ha bajado precisamente... Para darte también ánimos, espero que te den el alta ya y esta noche estés en el Telenit, puede ser, ¿no? Pues yo, yo espero que sí, en la primera visita que me ha hecho la doctora eh, me ha dado buenas esperanzas, tenía que ver la mm. última analítica que, que me han hecho esta mañana y yo espero estar esta noche eh, presentando el tiempo. Y aparte también tengo una ponencia en Orihuela, ah, o sea que... La tarde complicada. ¡Qué hombre, qué hombre! Pues Marga está aquí. Puedes decirle lo que quieras, Marga. ¿eh? Bueno, Vicente, espero que bueno que te recuperes pronto. Bueno, ya he escuchado que a ver si te dan hoy el alta y esta noche ya vuelvas como cada día al telenit. Que sin ti el tiempo no es lo mismo. Que va, que va. Bueno. Muchas gracias, Marga. Ni, ni el tiempo ni ni esta casa. ¿eh? No, no, Vicente. Mucho ánimo. Venga. Venga. Pues... Muchas gracias, adoro, un abrazo muy fuerte. Igualmente, igual me Bien, Marga, esto es las cosas del directo. Mezclamos casi lo personal con, <risa> con el trabajo. Espero que me lo perdone, Vicen, que es un tras de paz sí. con Diem del Candel Espero que me lo perdone. Bueno, pero aquí al final somos como una familia, y así que no hay que dar pero, a los Pero exactamente, los telespectadores y los oyentes que también quieren a Vicente Bordonado han podido comprobar que se encuentra perfectamente y que es cuestión de horas que le den el alta. Así que esta noche lo tendremos de nuevo dando el tiempo, dando la vara y sovara <risa> no lo sé, bueno es un chiste muy malo eh, Marga eh, es, eh, y ahora sí que nos ponemos serios Elche, el martes teníamos una incidencia por debajo de 25 casos acumulados por cada 100.000 habitantes ¿Cómo estamos ahora, hoy, mi, hoy viernes? Bueno, pues todavía no tenemos Ay, esos datos actualizados de la Conseguía, pero sí, como tú dices, el pasado martes teníamos una incidencia de 22 casos por cada 100.000 habitantes y, bueno, pues esperamos que bueno, el, eh, a lo largo de la mañana nos den esa actualización. Lo que sí que tenemos es la última hora de los hospitales. Eh, son ocho las personas ingresadas, una menos que ayer cuatro se encuentran en planta y cuatro en la unidad de cuidados intensivos. Así que, bueno, esperamos a la una poder dar uh -huh. ya esos datos actualizados. Vaya, pues no puedes decirnos la actualización sí. en esta ronda, pero sí lo dirás a la una en tu espacio informativo. Y hoy, pues, eh, hoy tenemos, ¿qué previsiones tenemos? Bueno, pues, además de la Junta Local de Gobierno, como cada viernes, también tenemos rueda de prensa del Partido Popular, el portavoz Pablo Ruzzi y también el Edil, Javier García Mora y además también se presenta a las 12 la revista Festa del Así que bueno, un acto más de cara ya a esas representaciones que empiezan el día 29 de octubre, y además, bueno, pues ya tenemos sí. ya listo los, los mosaicos hay. en bueno en la fachada principal de Santa María. Los he bueno. visto, han quedado bien, eh. Muy, sí, muy porque bonito. el desgaste del tiempo parece que siempre hayan estado allí mm. y es el lugar que le corresponde. A así que ya está listo, mosaicos. ya han quitado esas vallas que, que habían puesto durante toda la semana, así que ya la gente puede acercarse a Santa María a ver esos mosaicos. Y ayer, además, se presentó el Pai Pai, el abanico del Misteri, cuyo autor lo tendremos en cuestión uh -huh. de minutos aquí en este programa, La Glorita de Daniel Cortés, y también el facsímil, con el que se le va a ofrecer a los invitados del Misteri de las representaciones de este año, que se trata de un romance que conservó Pedro Ibarra uh -huh. de 1800 y pico, que cuenta en poesía, sí. eh, pues cuenta un accidente, que tuvo lugar en el Misteri. ¿Lo sí, tienes, el, ¿no? sí, el incidente que tuvo lugar en la tarde del 15 de agosto de 1840 durante la coronación de la Virgen. En ese momento se hundió la tribuna de autoridades, la única que había en aquella mm. época, sin que ninguna persona resultara herida, interpretándose como muestra de la protección de la Mare de vacía quienes estaban allí viéndola representando. Pues el archivo del patronato del misterio, el archivero, eh, Joan Castaño lo tendremos el lunes precisamente para hablarnos de ese episodio que lo hemos conservado a lo largo del tiempo y sabemos que, que ocurrió ese incidente porque se conservó en un romance y en las crónicas de la época. Además dio pie a, a que se forjara la leyenda en torno a la madre de Deu, o el milagro en torno a la madre de Deu, de que nos protege al pueblo de Ilche y sobre todo a la familia del misterio y a todos los que van a ver las representaciones. Ojalá sea así, es algo con lo que creer. Es nuestra festa, es la esencia de este pueblo ilicitano. Esto es en cuanto al misterio que vemos cómo nos vamos encaminando a esas representaciones, a esos ensayos generales que empiezan el 29 de octubre. Dentro de una semana justo. Y terminamos la semana con muy buena noticia para el sector del calzado y sus componentes. Ayer el diputado socialista eh, Alejandro Soler, el diputado en el Congreso, pues se apresuró a decir y aplaudir ese anuncio que ha hecho Estados Unidos, la administración Biden, uh -huh. de suspender los aranceles a las exportaciones. Sí, como tú dices, sí, se anunciaba ayer esa suspensión definitiva de los aranceles en Estados Unidos. Bueno, pues y sí, esto implica esa suspensión de la propuesta de subida del 25% a varias partidas arancelarias de calzado y de otros productos también españoles que estaban afectados. Así que una muy buena noticia para el sector. Que además ayer también, bueno, relacionado también Futurmoda cerró sus puertas esta 46 edición que volvía después de más de un año por la pandemia y bueno pues eh, cifras muy positivas con cerca de 4.000 visitantes y ya pues bueno pues empezar a trabajar de cara a la próxima edición de marzo del 22 donde esperan bueno pues ir incrementando ese número de visitas. Pues tenemos el titular para el sector de los de los ca del calzado y de los componentes. Cierra la semana con satisfacción por las negociaciones de la tasa Google que conlleva no aplicar aranceles y por el cierre de Futurmoda que pone de manifiesto y eso esperemos que esas visitas esperadas puedan eh, recuperar, hacer que recupere el, el sector de los componentes todo lo que perdió y estemos antes con cifras de volumen de negocio anteriores a la pandemia. Pues muchísimas gracias, Marga. ¿Hay noticias importantes también eh, que dar, y es que a la una, ya saben ustedes que Marga nos actualizará esos datos del COVID por municipios. Sabremos si también aquí en Elche está ocurriendo lo que está pasando en otras poblaciones cercanas, sí. que se está disparando, se está disparando sí, los con, contagios. con esos datos que da cada día la consellería de Sanidad, pues hemos visto como en los últimos días eh, se ha incrementado un poquito ese número de contagios, también en la provincia de Alicante, así que bueno, a partir de la una veremos si de verdad eso ha repercutido en el Che o no esperemos que no pase, eh, que no vaya más muchísimas gracias Marga lo dicho y ahora ya cerramos esta ronda de hasta noticias, luego. hasta luego después di unos consejos publicitarios con la crónica deportiva no se vaya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 Pues con la crónica deportiva cerramos la ronda de noticias de este viernes 22 de octubre. Paco Gómez, cuéntanos. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol pone todas las energías en el partido frente al español, que abre fuego a una semana importante para los intereses clasificatorios del conjunto que dirige Fran Escriba. El Elche recibe al español este sábado a las seis y media. Tres días después juega en Mendizorroza Roza contra el Alavés, otro rival directo para terminar el mes de octubre, recibiendo al Real Madrid el sábado treinta. ...en el estadio Martínez Valero... ...tres partidos, siete días... ...dos en casa... ...el Elche quiere sacar el máximo de puntos... ...para no acercarse a la zona de descenso... ...que ahora está a cuatro puntos de diferencia... ...el defensa internacional chileno... ...reconocía en rueda de prensa... ...que el equipo no ha tocado techo... ...y que tienen todavía mucho margen de mejora... ...reconocía Roco ...los fallos que le costaron al equipo puntos... ...los suyos personales... ...frente a la Real Sociedad y Villarreal pero que ya está olvidado y así lo demostró unos días después frente al Celta de Vigo. El jugador internacional, que recordamos no jugó ningún minuto en Vallecas por llegar cansado de su periplo con la selección chilena, eh, reconocía que van a poner toda la carne en el asador, primero contra el español. Sí, creo que el balance de la semana, sabemos que es una semana donde tendremos muchos partidos seguidos, pero se ve en general, ahora apuntamos eh, en lo más pronto que es partido contra el español, la energía y la concentración están eh, sumamente concentradas ahí, y luego después de, de ese partido, eh, obviamente que tendremos junto al cuerpo técnico de, de centrarnos en el, a la vez, que también va a ser un partido difícil y un partido importante. Un partido que será especial para Enzo Roco, que vistió la camiseta del español y sobre todo para Kiko Casilla que defendió durante seis temporadas también la camiseta del club eh, Periquito. En las filas enemigas en el español está un ilicitano Oscar Gil que tras conseguir el ascenso con el equipo de su ciudad con el Elche firmó por el español de segunda con el que también ascendió a la máxima categoría la pasada campaña sin duda para él también será un partido especial. Por último destacar La renovación de Fidel Chávez, que ha ampliado su contrato hasta junio de 2024. Hasta luego. 101.4. Teleelch Radio Marca. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Eli Marina Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Eli Marina Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio Eli Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC cortinas de cristal, pérgolas bioclimáticas, acristalamiento de todo tipo de espacios. Eli Marina Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche y en Eli Hola, soy Arancha de Benito y me encantaría que te animaras a participar en el torneo de golf benéfico que se celebrará este próximo 30 de octubre en el campo de golf Font del Job, siempre a favor de Infancia Sin Fronteras. Será un día familiar. Puedes participar, habrá también una comida, puedes venir con los niños, los precios son muy asequibles y si quieres recoger más información lo puedes hacer a través de www.fontdeljob.com o de la ONG Infancia Sin Fronteras. Muchas gracias, os esperamos. La Gloria, con Son las 10 y 34 minutos de la mañana. Encaramos la recta final hablando del misterio porque estamos ante la antesala de las representaciones que vuelven después de dos veranos con Santa María enmudecida por culpa de la pandemia. Así que hay que... Pues suponemos que hay muchas ganas de volver a vivir las emociones de nuestra festa, patrimonio de la humanidad de todos, de todo el mundo. Estamos viendo cómo se preparan ya esas representaciones. Hemos pues, asistido a una cascada de noticias con la presentación de los caballeros electos, el cartel anunciador y ayer tarde... ...se presentó en el Salón de Plenos... ...el Fast Vimil... ...y el abanico que se entrega a los invitados... ...del Misterio de estas representaciones... ...pues bien, este año el Pai Pai... ...es obra del artista Daniel Cortés... ...vicedirector del Instituto Sisto Marco... ...quien ha escogido el Cielo del Misterio... ...siguiendo ese trabajo que sus alumnos... ...de Bachillerato Artístico realizaron... ...hace dos cursos para replicar... ...el decorado principal de la cesta... ...Nuestro Cielo... Muy buenos días, Daniel Cortés, y enhorabuena bueno, por haber sido el artista eh, encargado de ilustrar este año el PayPal, el abanico, un instrumento que ya forma parte de la representación de la cesta. Daniel, ¿cómo le llegó a usted este encargo? Buenos días, Romery. Eh, pues eh, nada, eh, bueno, primero decir que has dicho Sisto Marco, soy el vice director del de y el misteridez. Perdón, es verdad, el mister <risa> por Dios. el nombre de. ...de la cesta ...y nada, pues... Eh, ...me llegó porque una compañera de, de claustro... Es, ...es miembro del patronato... Es ...Carolina Martínez... ...y precisamente se ocupa de la, ...de todos los eventos culturales... ...y me comentó que, que existía... ...bueno, la, la posibilidad de... ...presentar una propuesta de abanico... ...y estábamos inmersos cuando me lo comentó... ...era en 2019 yo creo... ...antes de que se parara todo... ...y nada, eh, como estábamos inmersos... ...en el proyecto del cielo, pues... Eh, Un poco el abanico tiene el mismo hilo conductor de ese proyecto que estábamos llevando a cabo aquí en ese momento. Pues sí, no me ha costado nada contactar contigo, Daniel, porque ya te hicimos una entrevista por ese cielo del Misteri que se pudo inaugurar esa réplica que los, eh, tus eh, alumnos de Bachillerato Artístico del Misteri de Elche pudiste uh -huh. llevar a cabo. Ese trabajo lo has llevado, eh, evidentemente, al tamaño de un pai pai. Eh, cuéntanos, el cielo del Misteri, ¿qué es para, para ti y qué representó para los alumnos del bachillerato artístico? Pues para mí, como artista como plástico que soy, es la parte que más me interesa del Misteri, la, proponer, ¿no? la parte que más me atrae y creo que es un elemento fundamental que, que transforma el espacio de la Basílica y que, y que hace, yo creo, que el Misteri tenga ese toque de genialidad, ese toque de magia, Porque es a la vez eh, el cielo abierto representado, y, y por otro lado tiene la, la función de, de ocultar todos los mecanismos que hacen que, que los aparatos suban y bajen, y, y sea, pues eso, tenga ese toque de magia, porque hay algo detrás que no se ve, y esa tramoya, los tramoyistas, las, las sogas, y todo eso me parece que, que tiene un toque original que, que no se ve en otras representaciones. Claro, entonces ha sido fácil llevarlo al abanico porque ya lo habéis trabajado durante dos cursos esa réplica del, del misterio, ¿cómo se ha hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues sí, estaba, estaba muy trabajada, claro, porque tuvimos que analizar palmo a palmo el, la tela y es verdad que por aquel entonces lo único que teníamos, porque la, el Pai, Pai es una, una ilustración digital, lo que teníamos en ese momento digitalizado era Los Ángeles, que era la parte más difícil era la parte que ellos necesitaban un poco más de detalle y por eso los tenía yo dibujados, que es lo que utilicé al final para la cartelería de, de la inauguración del cielo y demás. Y, sí. nada, cuando se presentó la, la posibilidad de hacer el Pai Pai, tocó digitalizar todo lo demás, que es verdad que es una pieza complicada por la cantidad de elementos que tiene, eh, las nubes de distintos tonos, las luces y demás, y, y, nada, fue componerlo un poquito para que tuviera el mismo lenguaje y, y se viera, bueno... Eh, aunque los colores están simplificados que siguiera muy bien, que la representación intentaba ser fiel al original, de algún modo. ¿Y aquel trabajo sigue expuesto en el Instituto Mystery Dutch? Sí, sí, el cielo sigue expuesto, claro. Sí, el cielo, en principio, eh, en fin, eso, se puso con el, con el espíritu que, que estuviera permanente, que estuviera para muchos, no, sé, no, no me atrevo a decir para siempre, pero para muchos cursos, por lo menos, que estuviera decorando nuestro hall y que, bueno, que nos acompañar a, en, en el proceso de, de las clases y, y los alumnos vieran, pues que, bueno, que en los achats uh -huh. artístico se pueden hacer cosas muy potentes, que parece que eh, no se entiende así, parece que solo las ciencias y las humanidades tienen cierto prestigio, bueno, pues las artes tienen mucho que decir y mucho que aportar, como las humanidades y las ciencias, por supuesto. De, de, de hecho, ese trabajo espero que tenga, eh, dure en el tiempo, eh, evidentemente, y también Sobre todo porque, ¿qué dicen tus alumnos? Porque cada vez que cruzan esa, la puerta del, del Misteri del Instituto y ven el cielo y van a clase y ahora saben que eres el autor del, del abanico de, de la fiesta, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te han dicho tus, tus alumnos? ¿Cómo trabajáis en Misteri en las aulas de, del Instituto? Pues, por un lado, después de ese proyecto hubo una especie así de, de, de resaca post-cielo, pues, porque daba la sensación de que los alumnos que iban conmigo se dedicaban a pintar el cielo del misterio. Y fue así, los, los primeros días los alumnos me decían, bueno, es aquí donde pintamos el cielo del misterio. Y bueno, el cielo fue un proyecto que duró mucho tiempo, que costó muchísimo, y que está expuesto y ese proyecto se acabó, ¿no? Luego tuve tener otros pequeños proyectos como el Pai Pai, que es un poco el mismo germen, pero ahora hacemos otras cosas, estamos mesos en otros proyectos y, bueno, el, el misterio siempre es un, un motivo con el que trabajar porque la verdad es que es muy rico culturalmente y, vamos, sé que de las obras de música se trabaja mucho la música, las partituras, desde la obra de tecnología se hacen miniaturas de los aparatos que se presentaron, se expusieron se el día de la inauguración del cielo y, bueno, siempre es un motivo con el que trabajar que a los alumnos les gusta mucho. Como artista eh, has elegido eh, en primer lugar el cielo como elemento principal, ahora acabas de comentar los aparatos aéreos, ¿qué uh -huh. más momentos, qué otras escenas, porque hay muchas en el misterio. son uh -huh. las que más te llenan a ti como artista? Pues en el PayPay, yo veo un poco representado ese momento justo, ¿no? El PayPay tiene evidentemente dos caras. La primera cara estaba muy resuelta desde el principio, que era representar el cielo. Y la, lo segundo, claro, la, la siguiente cosa a resolver era la, la otra cara de la moneda, la otra cara del PayPay, que representar por el otro lado. Y bueno, aproveché para que apareciera la tramoya y que se viera. O como si literalmente pudieras dar la, la vuelta al cielo, cosa que no se puede hacer evidentemente, y representar así un poco lo que se ve en la basílica y lo que no se ve. ¿no? Y yo represento ese momento para enfatizar un poco esa comunicación entre los dos mundos, entre la representación del cielo abierto y, y todo lo que pasa detrás, el momento justo en el que se abren la, por primera vez las puertas del cielo y comienza a descender la magrana todavía cerrada que creo que es el, para mí el momento álgido de la representación ese tema me gusta es la primera vez que se abren las puertas del cielo y, y para mí es el momento favorito de, de la representación sí. pues nos queda saber un poco más de ti Daniel porque ya formas parte del elenco de artistas escogidos sí. por el patronato del misteri para plasmar inmortalizar algunos de sus momentos Daniel de dónde sales Pues eh, yo salgo de Elda, yo soy de Elda, estuve, bueno, hasta los 18 años en Elda que me fui a estudiar y nada, cuando terminé la carrera y estudio de diseño gráfico, pues enseguida seguida posité porque sabía que era lo que quería y lo más cerca que pude trabajar de mi casa, de Elda, fue Elche. Entonces, bueno, en principio me quedé, fui a Elche porque era lo más cercano, pero me encantó la ciudad, me encantó lo que vivía aquí y pues desde entonces desde el 2004 que empecé a dar clase en el Instituto Carrus estoy en Elche y viviendo con, empadronado en, en Elche y con casa en Elche que no uh -huh. estaré aquí muchos años yo creo y como artista qué obra tienes como artista tengo una obra un poco intermitente porque no es mi trabajo principal y, y depende un poco de los relatos libres prácticamente un hobby y bueno voy haciendo exposiciones cuando puedo cuando tengo tiempo cuando reúno Obra suficiente, y bueno, eso sí, mucha exigencia cuando me apetece, cuando puedo, y voy haciendo cositas, porque la verdad que, aunque sí que estoy trabajando todo el día con el arte, con la pintura y el dibujo, al final, pues trabajar de un modo libre en, tu, en, en, en el rato que te, que te apetece pintar, pues eh, es, es lo ideal. Y, A ver, un, un artista plástico lo necesita, ¿no? Como el que sale a correr, uh -huh. como el que queda con sus amigos o como el que va al Bien, pues tu apuesta ha sido eh, llevar tu creatividad al mundo de la docencia. Y espero que siga dando los mismos frutos que te han dado hasta ahora, porque te ha permitido que esa creatividad traspasar esa frontera del instituto y llegar al misterio, a la esencia de la fiesta del pueblo ilicitano. Daniel Cortés, muchísimas gracias y enhorabuena, como hemos dicho al principio de la entrevista. Muchas gracias por la promoción y porque, bueno, por, por todos aquellos que hacen el misterio se pueda volver a, a representar, que sé que ha he hecho un esfuerzo muy importante este año, después de, del parón obligatorio por el COVID. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 En Grupo Antón Comunicación cumplimos 60 años y parece que todo este tiempo ha pasado en un suspiro porque, como predica el Ikigai, tenemos la sensación de fluir cuando hacemos lo que da sentido a nuestra existencia. Celébralo con nosotros en el ikigai.es. Grupo Antón Comunicación. En este país tenemos muchas cosas buenas. Solo nos falta una, creérnoslo. Como nuestro whisky, que se destila en Segovia con cereal de castilla y agua del de hielo y encima es el más consumido, aunque no te lo creas.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 Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en fábrica de la moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. Este sábado, a las 6 de la tarde, en el 101.4 Elche Radio Marca, vive el partido en directo Elche Español con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Personero. Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Brie, Constru Pod, Food Coats 10, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Carácter, Urbaser Restaurante Espacio, Todo Palmera, y Med Hospitales, Ernesto joyero, automóviles Crespo, concesionario oficial Ford, ferretería industrial Carrus, estación de servicios El, supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, talleres JJ Linero y material escano. Recuerda, este sábado a las 6, Elche Español en Marcabón. Este fin de semana ven a la feria de San Andrés en Elche. Disfruta de todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia. Abrimos viernes tarde. El Tarde. Y domingo, mañana y tarde, la diversión está asegurada, sin, sin problemas, problemas de aparcamiento. aparcamiento. Feria de San Andrés, al principio de la carretera de Matola, sector quinto. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza, es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 23 de octubre elige con quién continuar tu viaje desde 12.800 euros. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com En Ferretería Industrial Carrus reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrus: Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrus, Calle Almanza 36 del Polígono Carrús Elche El sol se nos ha ido Son las 10 y 48 minutos de la mañana Estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta y les ahora con esta música Andrea Bocelli y Jennifer López Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto want, hoe en don Tu siempre Me respondes Quizás, quizás Quizás Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tu Tu contestando Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestarás. Kiss us, kiss us, kiss us, kiss us. Siempre que te pregunto. Siempre que me preguntas. Que cuando, cómo, que ¿Cuándo, dónde, cómo y dónde? Amor. Tú siempre me respondes. Siempre quizás, quizás, ah, sí. quizás. Estás perdiendo el tiempo. Pensando pensando.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 Desesperando, esperando y tu tu contestando. Quizás, quizás, quizás. Quissás, quizás, quizás, quizás, quizás. quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.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 7 0, 9, 15,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 Italia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 ¿Qué necesitas para casa? ¿Y para el trabajo, qué te hace falta? Ferroque y la llave, la solución para todo Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería Todo en menaje y hogar para casa Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado En Ferroque y la llave Ferroque y la llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 Con parking para clientes y ferreterialallave.com ¡Vamos! Tienes que conocer la nueva terraza de Restaurante Martín